Esto es The Rewind Show, Show. The Rewind Show, r e w i n o r u m m n b a s e c l The original, the original, the original. c i b e s p l e a n a m a n t a just do this. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la decimosexta edición de The Rewind Show. Estamos acá en w w w d r u m m a n b a s s c l y en esta ocasión estoy acompañado por mi queridísimo amigo Alex, coordinador de d r u m m a n b a s s c l Vamos a estar mostrando un par de tunes y haciendo un poco lo que va a ser la previa de una gran fiesta que va a ocurrir el día 21 de mayo. Eh, traemos directamente desde Manchester, Inglaterra, a uno de los grandes productores d e Drummond Bass, a DJ Silver. Una vez más va a estar acá en Chile. Y bueno, se viene un fiestón en industria cultural, día 21 de mayo, con todo lo que ustedes pueden esperar de una gran rewind, ya sea un gran sound system, las luces y toda la gente y la vibra que solo Rewind tienen.、Uh, ¿Algo que aportar, querido amigo mío? Por supuesto, para empezar este Rewind Chow número 16, lo que suena es パスでガ s <m úsica> Blase i t from the morning bright to till the night b l a c e it in a chalice or a spliff Give me some light And the chang chang w e i t h i e g the dad o u t h like a d the g o j i n d i c a you know that's the way we like The sweet s e n s i m i l i a that's h e way we like The years and the s i g e that's h e way we like Me cut it up fine and stuff it in a c u t t y pipe And b l a z e it a n d me b l a z e it till me higher than a k i t e And even higher than the pitcher you w a s エンジョイド・ーリュープレエンジョイド・フォンク・バーサリュープレイヤーズ・エンジョイド・フォンク・バーサリュープレイヤーズ・エンジョイド・フォンク・バーサリュープレイヤーズ・エンジョイド・フォンリー Ya hablábamos de la visita de DJ Silver a Chile. Un track del mismísimo DJ Silver acá. Esto es lo nuevo. Esto es formato That Plate. Esto es un track nuevo que va a salir ahora muy luego por Nemesis Recordings, el sello de DJ Silver. Se llama House Party. Y estás en The Rewind Show Exclusive Business. The original, the original, the original, the original. The original. The original. The original. Breakage con Jess Mills, una chica bastante guapa. Este caso se llama Fighting Fire. Este es el remix de Lodestar que sale por el sello de Shy FX, es dirigido Soundboy. Soundboy.、Eh, lo dijimos como a Corito, ¿eh? <risa> <risa> salió p e r f e c t o e t á b a m o s del sonido de Example y Lomax aka Love Star A.K.A. Love Star Love con este remix.、Uh, y el track que viene ahora es de Matrix y f e t u r e Bound, los dueños de Viper Recordings. El track se llama Strength to Strength, remixado por Smooth. Esto sale por Metro Viper Recordings. Este es el sister label de Viper. 21 de DJ チェックアウト t イクス、スタンドショー、オリジナルド・ n ラ b a s ス・ de no, party. Estrellas De pop últimamente y el drum and bass y el dubstep son el blanco principal para los remixes, no hay duda sobre eso. Este track que viene sonora es de Claire McGuire, se llama The Last Dance, remixado por el queridísimo chico de Hospital Danny Bird, el niño pródigo de Hospital.、Danny、el de hospital. niño pródigo de Hospital, no, yo creo que ese es Netsky, ¿no? Se lo está ganando. Sí. p r i nombres c i p a l e s n que se te puede venir a la mente es d j ss con su mega track de lighter bueno ahora vuelve hace un poco hizo un single llamado we came to entertain por su label formation records y de ahí destacamos este corte que es el remix de we came to entertain por sub zero formation record s sounds artistas de playas t h ーズで w i n d Show <音楽> Quedé sin aliento con ese track. <risa> bueno, lo que viene ahora es j i m i n i con el track Destiny. Esto salió por el sello Beta Recordings de John B. Electro Sounds. ¿Es como para retomar las pistas de los inicios de Rewind? Cuando éramos mucho más Liquid. Oh, todo el Liquid, el power del Liquid, de subs. Sí. Bueno, este track se llama. Love is Lost. Eso es de subs. Subs. Liquid Vibes. Había、yes, Sonado un track de Future Bound con Matrix、um, por Metro. Este es el otro label de Future Bound, se llama Viper Recordings. Los grandes de Viper Recordings,、sí. grandes, grandes tunes en Reino Unido. Este track se llama Blind Cobblers Thumb y este remix es de dos productores excepcionales: Thantrum Desire. Los maestros del remix en Reino Unido. ジャンプ・アンド・ディイエーション・ジャンプ・アンド・ディズイエーショ sonidos del señor matics un u e v o productor de drum and bass más cercano al sonido del electro drum and bass esta canción se llama corkscrew así como saca corchos y salió por el sello cold blooded recordings nuevito、no、2011 por supuesto acá en the ruin show No sé por qué, como que se me viene a la mente comerme un McDonald's. I love it. Este track se llama I love it. Es de. Original, original Sin. Original Sin, gran productor del sello Playas.、El、sello de J-Hype. Esta vez saliendo por RPG. Sonidos más. Que es De Modstep, se llama Feel Good, remixado por. Los maestros también, Prototypes. Ellos、eh, han hecho muy buen trabajo como productores y también como remixers. Han tenido buena presencia en los DJ sets de los más grandes DJs del mundo, d e l Dramondays también. Esto está saliendo por el sello 4AD Recordings y seguramente lo van a estar escuchando en mis próximos sets. De hecho, lo toqué la semana pasada. ShyFX tiene un pasado bastante del gueto, esa cosa de, de las raves. Su hermano lo mataron a tiros en un rave. Esta canción se llama Raver. Es un remix de ShyFX hecho por Benny Page, Digital Soundboy y The r a i n Show. El sello Ed Bangers ha hecho un muy buen trabajo fichando a Cassius, uno de los productores más destacados del French House a principios del 2000. Este track se llama I Love You So, pero es una remezcla de Scream, que es bastante más conocido por su faceta dubstep. Esto no es necesariamente dubstep, es una especie de happy hardcore moderno, una especie de jungle lento a 150 bpms. Bastante interesante. También tiene un video bien interesante que lo podrían chequear en YouTube. Y bueno, este es el último track de The Rewind Show. Lo dejamos invitado s para que vengan el 21 de mayo a Industria Cultural con DJ Silver. Esto es -re -show, be -show, be -show, be -show. The Rewind original, Show. The original, the original, the original.